La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 16 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 20 de octubre. Hoy el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, visita IFA con motivo de la inauguración de la Feria Internacional de los Componentes para el Calzado, Futur Moda. Y le acompañarán la consejera de Innovación, la ilicitana Carolina Pascual, y el consejero de Economía Rafael Climent. Ayer Puig se reunió con los regantes valencianos que volvieron a pedirle mayor contundencia para defender el trasvase de Tajo Segura que vuelve a cerrarse. ...hasta enero por obras de mantenimiento... ...en el mismo embalse que se reparó hace un año... ...y hoy le toca el turno a los componentes del calzado... ...que ven como la crisis energética... ...y el déficit de materias primas... ...están lastrando a las empresas de un sector... ...el del calzado, que ha mostrado su preocupación... ...por la amenaza de los aranceles... ...a las exportaciones de Estados Unidos... ...pues veremos si el presidente del Consejo... ...además de tomar nota de todas las necesidades... ...pasa a la acción y hay resultados... De ello hablaremos en unos minutos en la tertulia de este miércoles con el periodista Pedro Soriano y Joan Antonio Oltra. Otro de los temas que abordaremos serán los derribos históricos que se están produciendo en nuestro municipio. Ayer comenzó... La demolición del viejo hotel de Arenales, una noticia que sin duda llevábamos esperando desde hace décadas, desde el 97 cuando el Ayuntamiento declaró en ruina el hotel. Ha sido un largo camino de juicios y resoluciones administrativas, pero también esta semana ha comenzado el derribo de dos de los edificios más deteriorados del barrio de Los Palmerales y hay más bloques que derribar. Pero con esta actuación la consellera de Vivienda o el conseller de Vivienda, en colaboración Con el Ayuntamiento continúa la regeneración del barrio de Los Palmerales suprimiendo los puntos más conflictivos para la convivencia vecinal. También abordaremos este asunto en la tertulia como la instalación de los mosaicos que se están llevando a cabo, que se están colocando ante la fachada principal de Santa María, esos mosaicos que se retiraron de la plaza de Baix y que son de sisto marco y que hacen referencia al misterio. ...y que en estos momentos pues están siendo visitados... ...por el alcalde, el vicario... ...y también el presidente del Patronato del Misterio... Sisto Marcos, también hablaremos en la tertulia... ...si el tiempo nos lo permite... ...de otros asuntos que están marcando la actualidad local... ...además tendremos una entrevista... ...con los responsables de la Asociación de Amigos de San Cristín... ...veremos qué actos preparan... ...para conmemorar la festividad del Patrón de los Zapateros... ...y terminaremos hablando... ...con los vecinos de Arenales, por ese derribo del viejo hotel... Que... ...estos son nuestros contenidos para el programa La Glorieta... ...de este miércoles 20 de octubre... ...nos escuchan, ya lo saben, en el 101.4 de Teleelchen Radio Marca... ...y la primera canción que hemos escogido para comenzar este día... ...es todo un clásico de Cito Paez... ...a disfrutar y todas las mañanas que vivimos con esta música... Las calles donde me escondí. El encantamiento de kast, de de kast, de kast, de kast, de kast, de de mis de los de kast, de kast, de kast, de kast, de kast, de kast, de de kast, de kast, de kast, de kast, de kast, de kast, de kast, de de de Noos waar hoe het zon, ze projecteert de licht. Maar ik voel dat ik niet vol. Elke blik die sensatie, ze projecteert de licht. Maar ik voel dat ik niet resignatie, ik Ellas cocinaban el arroz, se levantaban tus principios de sutil emperador. Todo el fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Voor de vakken en de zon, ze projeten de binnenmarkt. Ik ik wil dat mijn moeder, ik wil dat mijn moeder, ik wil Je volgt de lucht in mijn vreemde bestemming. Je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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues están escuchando ustedes la emisora de en Radio Marca aquí en el 101.4 De la FM Hemos comenzado, lo hemos hecho con ese clásico De Cito Paez y ahora nos volvemos a poner Algo más románticos Para a ritmo de ranchera Disfrutar con esta canción de Anabela Y Jorge Rojas Que bello amanecer contigo sin ninguna prisa Sabiendo que este amor no tiene más pendientes que tu piel Amarnos como los amantes que lo tienen todo Que bello amarte como la primera vez Llenaré de un millón de fantasías, voy a bajar de las estrellas de aquel día, cuando al mirarnos lo sentimos en la pieza enamorarte día tras día sin temor a equivocarme. No te prometo que será un cuento de hadas, mas te prometo que tendrás mi corazón. ZANG EN MUZIEK Un millón de besos Voy a llenarte de un millón de fantasijas Voy a bajarte las estrellas de aquel día Cuando al mirarnos los sentimos en la piel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 Y en tu pecho nos reiremos de la c. Un millón de besos voy a llenarte de un millón de fantasías, voy a bajarte las estrellas de aquel día, cuando al mirarnos lo sentimos en la piel. Voy a enamorarte día tras día sin temor a equivocarme.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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Bueno, nos hemos puesto algo románticos Para comenzar el programa La Glorieta Porque lo cierto es que Los días nos invitan en estos días En que nos encontramos a ello Porque hay que decir Que los amaneceres son bonitos Pero las puestas de sol también Son muy atractivas Porque la luna llena asoma Ahora con toda su plenitud No se los pierdan Los ocasos y continuamos porque todavía nos quedan tres minutos para llegar a las nueve y cuarto para llegar a la tertulia de los miércoles. Continuamos con más música con también otro otro tema que va de camino eh, a convertirse en un clásico para Rosalén. Aves enjauladas. Estoy corriendo a buscarte te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos guardaré en un tarrito todos los abrazos los besos para cuando se amarren en el alma la pena y el miedo me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y e hilo Me he mirado, valorado He vivido Somos aves enjauladas Con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelvan a levarte en recuerda siempre la lección, je este será de mundo mejor ik salga de esta iré corriendo a aplaudirte sonreiré le daré las gracias a quien me cuide ya nadie se atreverá a burlar lo importante la calidad de la sanidad será intocable no me enfadaré tanto con el que dispara odio es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y Toda mi alegría construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra baja de un respiro, reconquistan los animalitos, rincones perdidos. He debido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido.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 Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de este iré Corriendo a abrazarte 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, son las 9 y 16 minutos de la mañana... ...y después de Rosalén vamos a iniciar... ...nuestra tertulia de los miércoles. Lo hemos anunciado, tenemos con nosotros hoy... ...para hablar de muchos de los temas... ...que están marcando la agenda política... ...y la agenda actual de la ciudad... ...pues con Pedro Soriano, periodista... ...muy buenos días Pedro... Hola, buenos días, un saludo. <ríe> y con Joan Antonio Oltra. Buen día, Oltra. Buen día, vos. Eh, lo primero que, que, que vamos a abordar quizás sea la noticia del año, y es que ayer comenzó el derribo del viejo hotel de Arenales, una patata caliente sin duda que ha sido para todos los gobiernos municipales, al menos desde el 97 cuando se declaró este viejo hotel. ...y ha cerrado en el 79 en ruinas... ...desde entonces hemos tardado mucho en derribarlo... ...ha habido muchos procesos judiciales, recursos... ...y resoluciones administrativas, infracciones, etcétera... ...hasta licencia de obra para rehabilitación... ...que acabó, pues como, como sabemos ya en, en este asunto... ...se paralizaron por infracción urbanística... ...y ahora ya Princesol ha dicho... ...ya eh, hay que cumplir, ejecutar esa sentencia... ...de la Audiencia Nacional. Se ha derribado, decimos que hemos tardado mucho... ...son casi tres décadas esperando este derribo... Pero yo creo, y eso es lo que quiero preguntaros, tenemos suerte de haberlo conseguido porque hay otros mamotretos en otros puntos del litoral español que todavía siguen en pie y que llevan el mismo camino que el viejo hotel de Arenales. ¿Hemos tenido suerte, Joan Antoni? Tú que estás en el litoral, aunque estás en la otra punta, <risa> <risa> en Santa bueno, Pola. Hombre, sí, hombre decir que, que hemos tenido suerte después de casi 40 años aquello cerrado... ...y convertido en un verdadero adefesio... porque a la playa y era un impacto ambiental y paisajístico impresionante... ...pues hombre, si hay que esperar 40 años para que cada cosa de estas... ...que hay muchas en España, por cierto, ¿no?... ...ahí está el alga Robico, ...pero bueno, no llevan ni la mitad de tiempo que esta, ¿no?... ...hombre, yo creo que es motivo de mucha alegría... ...el ver que por fin se está derribando... ...y que pueda desaparecer este, este monstruo que teníamos en la playa de Arenales, ¿no?... Yo sí que sí que llamaría la atención sobre un hecho que ahora puede parecer anecdótico, ¿no? pero que fue determinante. Eh, solamente la la denuncia que un particular hizo en su día, de que allí se estaban haciendo las cosas mal, que se estaba excediendo la licencia de obra que, extrañamente, se había concedido en su día, es lo que ha permitido llegar a este punto. De lo contrario, eh, hoy habría allí un hotel... Eh, muchísimo más grande incluso de lo que se le había se le había permitido en la licencia de obras, en pleno funcionamiento en plena playa de Arenales recordemos esto o sea, el ayuntamiento se dio cuenta de la infracción porque lo denunció un particular que tendría sus intereses su gusto etcétera pero si no llegase por aquello hoy tendríamos un monstruo legalizado en marcha pero allí en la playa de Arenales bueno pues ha, ha recordado esa denuncia de un particular Pedro Sí, sí, esa, tiene, esa es otra historia que debería ser sí. contada aparte. Yo pienso que bien está lo que bien acaba y esto no ha acabado todavía. Vamos a esperar que termine bien y quiere decir que no solo que se lleven todo lo que están demoliendo, sino que se restaure la playa en lo que sea posible a su estado original o por lo menos que se esfuerce Costas o el ayuntamiento quien corresponda en que eso sea así y pase a ser dominio público y disfrutado por el público como se merece y corresponde después de este largo calvario de... pero aparte de esto yo lo que sí que creo que hemos asistido a un... A un... Un desmadre de las administraciones porque aquí todo el mundo parecía que tenía que intervenir y al final desde la administración estatal, Costas, la generalita, el Ayuntamiento, la Administración Judicial. O sea, no se pueden extraer lecciones de todo este episodio tan largo y penoso que hemos vivido los ilicitanos y decir que esto... En la medida de lo posible, en otros puntos, como dice Juan Antonio Largarro o, o donde sea, no vuelva a suceder que la incompetencia, porque yo no tengo otra palabra para calificar, la incompetencia burocrática, administrativa, eh, potestativa o judicial, no entre en razón para decir vamos a ver, ahora estamos en los arenales con, con este espacio público tan extraordinario que hemos recuperado y nos hemos librado de ese... Mastodonte que, que se iba a hacer ahí. ¿No servirá esto para sacar lecciones y que, y que vayamos, no sé, de otra manera más ágil, más eficiente, más de mirando momento, al ciudadano? De momento hemos servido de ejemplo, porque hemos salido en todos los medios de comunicación nacional, de ejemplo de que eh, pues la ley de costa puede que esté funcionando eh, con el derribo de un viejo hotel en primera línea de playa. Ahora, ¿Qué puede pasar? La regeneración de la playa es lo que se le preguntó al alcalde y eso es lo que quiero preguntaros a vosotros. ¿Qué os parece? El alcalde lo vio rápidamente, que la noticia histórica era la de ayer, porque de todos los gobiernos municipales por los que ha pasado esta patata caliente, Pues le ha tocado a él salir en la foto. Estuvo hábil eh, Joan Antoni, el alcalde, visitando la pedanía, visitando Arenales ayer justo para salir en la foto que evidentemente ha salido en todos los medios de comunicación. Y es que es a él al que le toca pasar a la historia por ser el alcalde eh, cuyo, donde su manda, en su mandato municipal se derribó este hotel, Joan Antoni. Sí, bueno, lo, lo de Carlos González, alcalde de Elche, con las fotos... Esto es de nota, ¿no? porque ya no es que aparezca en este tema que si igual se lo merece. Es que igual se inaugura un contenedor y también está en la foto. Él está absolutamente en todas las fotos. O sea, no deja ni siquiera a sus propios concejales aparecer en solitario en nada. Es ¿no? una cosa ya obsesiva. O sea, Yo creo que el tema lo merece ¿no? en este caso. Pero también es verdad que si no hubiera pasado lo que antes recordábamos de aquella denuncia, pues hubiera pasado la historia como la persona que, que no se dio cuenta de que ahí se estaba haciendo una infracción urbanística de categoría y que iba a, a, a permitir mantener un mamotreto durante yo qué no sé durante siglos en o la sea, playa no o sea, que, que hubiera salido cosas... hubiera salido en la foto de la está, inauguración del o hotel ginta, <risas> exactamente o sea, también son sí. o sea, hay, ahora ya como dice Pedro pues lo que interesa es que esto acabe bien uh -huh. y aquello regenerarlo que hay vamos, sí. medios y, y voluntad para hacerlo pero os pregunto en Arenales ¿Tiene cabida un hotel? ¿Debe haber un hotel, Pedro? Pues, pues parece ser que según el Plan General de ordenación Urbana vigente, sí que hay un espacio para este uso, para, para uso de, de hoteles. Bueno. Y, y no, parece que esté mal ubicado, según tengo yo. Yo no he visto los, los mapas de la pedanía, pero parece ser que tiene una ubicación bastante aceptable Pero bueno, claro, La primera es, línea, pero vamos. Sí, pero que estamos en una sociedad sí, sí. de oferta y demanda y claro eh, que no se le ocurra al ayuntamiento poner un hotel porque eso sí que sería, sí que sería posiblemente ruinoso. Pero bueno, esperemos a ver si como decíamos a micrófono cerrado, a ver si el empresario este que quiere restaurar el parque municipal se anima también y, y de, dentro del ramo y, y se hace porque la verdad es que en Arenales yo creo que sí que necesita un hotel en las debidas condiciones, uh -huh. con el respeto al medio ambiente, con con todo lo que ahora se exige para un uh -huh. establecimiento de esta categoría, con bueno, la distancia a las zonas de dominio claro. marítimo, etc. De todas formas, esa pregunta se la dejaremos a los vecinos porque tenemos eh, a las diez y media previsto entrevistar al portavoz de la plataforma en defensa de Arenales. Y vamos a seguir hablando de otra foto porque el alcalde, eh, bueno, el derribo del hotel de Arenales coincide también en otro derribo, para mí también histórico. Sabemos que el barrio de Los Palmerales lleva cuarenta y pico años construido Bueno, se construyó en la época de Vicente Quiles Fuentes, podemos decir que casi 50 años. ¿No? Sí, sí, sí construido. 60, 70, sí, sí, eh... casi 50 años construido. Y desde el minuto casi cero, o muy pronto, ya empezaron a anunciar derribos, derribos de bloques. ...por precisamente muchos de esos pisos... ...se habían convertido en narcopisos... ...por la venta de drogas... ...o por las ocupaciones ilegales... ...en fin, para regenerar este barrio... ...la Consellería de Vivienda... ...ha invertido durante los últimos años... ...en el barrio de Palmerales... ...más de 29 millones de euros... ...para regenerar las viviendas... ...normalizar este barrio tan deprimido... ...que ha estado saliendo poco a poco... ...con inversiones, etcétera... Pero en la visita que realizó precisamente el vicepresidente del Consejo, que ha dimitido, Martínez Dalmau, a la, al barrio de los Palmerales, pues parece que eh, se decepcionó de ver que todavía continuaban bloques en un estado lamentable, sobre todo en el Carrer Gimoner. Porque esta misma semana han comenzado el derribo de dos bloques, eh, pero hay otros dos pendientes en 2022. Y es algo que anunció Martínez Dalmau y que se ha cumplido. Pero ayer eh, ese, ese derribo del barrio de Los Palmerales Que también es histórico Como lo fue el Corral de la Pacheca Y otros tantos O el Rincón de Bonanza Ayer, fíjate, es un derribo importantísimo Y no hubo políticos por en medio ¿Qué, qué pensáis vosotros de, de lo ocurrido? ¿Con el derribo del hotel eh, lo ha eclipsado por completo? Eh, Joan Antoni Hombre, es una coincidencia curiosa, ¿no? O sea, que cualquiera desde fuera diría, que pasa en Elche, no? que se está, se está derribando entero o qué? O sea, bueno, es una coincidencia. Seguramente pues eh, da mucha más prestancia el derribo de Arenales que el de, que el de los Palmerales. Eh, es un barrio pues, con unas características difíciles. No es tampoco la primera vez, ni va a ser la última, que se producen derribos en los Palmerales. Esa es una gran diferencia sobre cualquier otra cuestión. Yo creo que los palmerales lo que denota, pues, es el fracaso de una determinada política mal enfocada en su día. Estamos hablando de esto, de hace 40 o 50 años, ¿no? El bloque se construyó de una manera insólita, con unos verdaderos bunkers, que aquello no se había visto en el Chen de la Vida, que dificultaba mucho la integración. Bueno, aquello fue, vamos, horrible, ¿no? En su momento, ¿no? Y luego, pues, pues, pues la mala pata de que aquello poco a poco se fue convirtiendo, pues, como os decía, Pues en narcopisos, ocupaciones ilegales, desinterés por parte de muchos ayuntamientos, etcétera, ¿no? Y al final lo triste es que haya que ir derribando estos bloques, ¿no? que en estos momentos era necesario. Yo ahí quiero resaltar, como bien decías, la, la labor del consejero, este, que, que Martínez Almau, que al final ha sido el que sí que, eh, digamos, ha sido decisivo para. Y ahora lo que, lo que toca ahora es, eh, bueno, pues continuar con esa política de regeneración del barrio y plantearse la edificación de nuevos bloques, porque en Elche hace falta vivienda para gente, digamos, con pocos recursos, ¿no? Y ahí la Generalitat va a tener unos solares importantes, que si se hacen las cosas bien, un poco de modelo podría ser los edificios que hizo el Ayuntamiento en su día, que también las 240 viviendas, ¿no? Uh -huh. Que funcionan, yo creo que relativamente bien, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, o sea, derribar lo que ya no sirve, lo que es un foco de conflicto, y plantearse la nueva construcción de viviendas sociales, para atender a un sector de mercado importantísimo que no hay oferta en estos momentos. Eh, Pedro, ¿estás de acuerdo? Bueno, eh. va, vamos a ver, mientras que por las fotos que estamos hablando, mientras que el Hotel de Alenares era un fracaso que al final pues, se convierte en un... Un éxito, vamos a decirlo así, si esto realmente acaba bien, que esto lo vamos a ver, no nos dejen allí un solar vallado de playa eh, y se perpetúe en el tiempo. La historia de los palmerales, pues como ha dicho Juan Antonio, es la historia de un, fracaso, de un fracaso, porque mire, en este país, como también ha dicho Juan Antonio, que estemos necesitando viviendas sociales, que estemos derribando bloques de viviendas, pues está claro que aquí, aquí ha pasado algo... Algo que no ha funcionado bien, algo que se ha hecho mal necesariamente y hay que asumir las responsabilidades, en fin, y mirar al presente y al futuro, porque si seguimos mirando al pasado, pues mal vamos. Pero también hay una reflexión, o sea, una reflexión un poco más genérica, ¿no? O sea, es que en esta sociedad que nos ha tocado vivir, no hay gran ciudad que no tenga este garbanzo negro, tenga, parece como si es que necesitamos aislar arrojar a extramuros, antes se hacían los arrabales, el arrabal se mandaba a los moriscos, a los judíos y tal, ahora parece que, que mandamos a los arrabales, a los barrios malditos, a la gente que no queremos que convivan con nosotros, pues la gente que por desgracia ha tenido una vida que no ha sido cómoda y al final ha acabado en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera. Y entonces parece que, bueno, nos molestan, pues los, los, los echamos así hacia, hacia un lado, ¿no? Y los palmerales, cuando se construyó, me imagino que se construyó con todas las buenas intenciones. Yo no estaba. Y me imagino que también se quería habilitar viviendas para gente que tal. Lástima, se les, se, los, se les puso muy lejos y luego se les construyó en viviendas que también como ha dicho otra que parecían búnkeres y tal le dieron el premio nacional de arquitectura al barrio eso es lo que iba a preguntaros puede ¿Pues que, que, que, que se cree una plataforma para salvar esa arquitectura esa arquitectura que ha fracasado yo ahí me callo porque soy lego en la, soy lego en la materia pues no des ideas Pedro, no des ideas no recuerdes que hubo premios o sea, la, la, seguramente los daban en alguna tómbola porque si no, no me lo explico, en fin. Bien, pues esto es en cuanto a Palmerales... ...tendremos que preguntar ahora precisamente... ...a los representantes políticos... Eh, ...qué futuro tiene para Palmerales... ...porque evidentemente hay un plan de regeneración urbana... ...en ese barrio, hay muchos millones comprometidos... ...de la Generalitat Valenciana... ...para ganar vivienda social... ...y normalizar eh, un barrio que sufre las ocupaciones ilegales y la venta de droga eh, en narcopisos, como decimos. Bien, esto es un asunto que tendremos que eh, abordar en... ...con los representantes políticos... ...y otro de los asuntos que tenemos aquí... ...a escasos metros de la puerta de Telelch ...es la visita que se está realizando... ...por parte del alcalde... ...que ya se han ido, me dice Pedro que ya se han ido... ...yo estoy de espaldas a la ventana... ...bueno, pues acaban de visitar... ...el alcalde, el vicario, el presidente del patronato... ...el hijo de Sisto Marco... ...la instalación de los mosaicos... ...que Sisto Marco, el pintor, realizó... ...y se pusieron en la Plaza de Baix... ...y que debido a la remodelación de esa Plaza de Baix se guardaron en un almacén a la espera de trasladarlos a la fachada principal de Santa María. La visita... No sé si será, y os lo pregunto, eh, no, cabe preguntarnos, ¿esta visita se hace porque el alcalde quiere o está preocupado por cómo van el transcurso de las obras, de cómo está quedando, o porque realmente hay más preocupación de si las obras terminan a tiempo, antes de que comiencen todos los actos del Misteri preparados para este mes de octubre, que creo que comienzan el, el domingo con la prueba del Ángel, Joan Antonio Oltra. Eh, ¿Consideras bueno, que es acertado la decisión de trasladar los mosaicos a la fachada de Santa María y de haber comenzado las obras justo una semana antes de las representaciones del misterio? Hombre, yo en principio no hubiera sacado los mosaicos de donde estaban. O sea, a mí me parece que estaban en uno de los sitios más nobles y visitados de la ciudad y me parece que debieron quedarse ahí, así lo diseñó en su día para sixto, Bueno, no sé, no, no me pareció... En general, lo que, es, lo que ha sido la remodelación, cómo ha quedado la plaza de País, no me acaba de convencer. ¿no? O sea, esas figuras, esos mosaicos eh, íberos, vamos, Elche no ha sido íbera nunca, es una ciudad islámica, que parece que se quiere tapar su origen, bueno, es otra historia. Pero yo, lo que sí que me llama la atención es que con el tiempo que llevaba eso ya, eh, sacado de donde estaban, que se decidan a ponerlo, eh, pues cuando faltan pocos días para... Que Santa María se, se haga las representaciones del misterio, me parece una improvisación, o sea, ha habido tiempo más que suficiente. Incluso se podría haber dejado pasar estos días y una vez terminadas esas representaciones, ponerlo, ¿no? Ahora, deprisa y corriendo, no sé, a veces, a veces me llama la atención, ¿no? No parece que sean decisiones muy, muy pensadas. No sé si también creo recordar que hubo alguna crítica de algún grupo político, recordando que, que pasaba con los mosaicos, si estaban por ahí, a saber cómo estaban sí, el y yo de creo Popular. que esto es todo lo que ha influido. crees? Ah, pues todos, yo, pi yo pienso que eh, este equipo de gobierno se ha acostumbrado a estos vallados, ¿no? <risa> yo creo que, que les gusta. Lo del mercado ha causado... Bueno, vamos a hablar de, no. de este vallado, del de los mosaicos, que parece que va a ser cuestión de días, pero puede pasar algo, sí, ¿no? Sí, yo cuando llegaba aquí a la tertulia me he asomado un poquito ahí a la valla esa que estaban en ese momento los medios de comunicación con todos los que tú has dicho que, que estaban. Y yo creo que sí que les va a dar tiempo, que sí, hay. ahí un halo de improvisación de, de que esto ha sido un poco de prisa y corriendo y, y que los han puesto ahí bueno, pues la decisión ya la han tomado y ya están ahí los mosaicos ¿de dónde estaban antes? pues sí, la verdad es que Sisto Marco los diseñó para estar ahí en la plaza Baix, pero eh, claro, él no imaginó Sisto, como muchos tampoco imaginamos que algún día veríamos la la plaza va a ir peatonal, pensamos que eso era, sería cosa de nuestros nietos. ha sido una suerte contemplarla peatonal nosotros mismos, ¿no? Y, y claro, ahí con esa reminiscencia de lo que eran nuestros primeros pobladores, a cuatro kilómetros más al sur, siguiendo el cauce del vinalopó, pues bueno, pues por un lado se puede decir que está bien, porque nos acordamos de nuestros orígenes a cuatro kilómetros, y por otro lado, pues también eh, como ha dicho Juan Antonio, aquí, aquí esta ciudad la fundan los árabes. O sea, uh -huh. El emplazamiento de, de Elche aquí es idea iniciativa de los árabes y parece que eso no está suficientemente... A mí no me parece mal que los mosaicos se hayan trasladado aquí a la, a la Basílica. No me parece mal porque es un entorno del misterio. Tenemos ahí las, las figuras del Ternari y al otro lado las María, de, al lado de la Calahorra. Y bueno, pues a lo mejor si esto, si lo hubiéramos tenido presente... Eh, Quizá, vale. hubiera ah, quizá hubiera dado su aprobación. Quizá hubiera dado su aprobación, no sé por dónde hubiera salido, porque como era tan imprevisible... Bueno, mejor... y el pavimento de Santa María también está bastante deteriorado sí. por toda la actividad frenética de los últimos años, de colocar carpas, ferias, etcétera, o sea, que es una sí, la, forma la de plaza, renovar la, el la pavimento. La plaza está una pena, lo que se han puesto aquí justo enfrente de la, de la fachada de Nicolás de Busi, sí. y, y bueno... No sé, vamos a ver, cuando quiten la valla veremos a ver. Sí, eh, hay otro asunto también muy importante y es que tenemos al presidente del consejo hoy en el Che, Chimo Puig. Ayer estuvo con los regantes valencianos, luego hablamos del calzado porque va a inaugurar Futurmoda, la Feria de los Componentes. Ayer estuvo con todos los regantes valencianos que volvieron otra vez a pedirle a Chimo Puch su apoyo eh, más contundente en defensa del trasvase Tajo Segura. Un trasvase que nos hemos desayunado que vuelve a estar cerrado se cierra el ministerio lo cierra por tres meses porque dice que tiene que hacer obras de mantenimiento en el mismo embalse la bujeda que se reparó hace un año creo y que en un principio iba a estar cerrado tres meses pero estuvo seis esto en un principio no puede no supone ningún problema para los regantes el que se cierre durante tres meses el embalse pero qué está pasando porque se cierra eh, eh, justificando el Ministerio de que es eh, obras de mantenimiento por el mismo embalse. Se cierra a meses antes del de, de 22 de diciembre, que es cuando tienen que presentarse, resolver las alegaciones. Se cierra cuando todos los meses, bueno, este mismo mes, estamos viendo cómo la, la ministra está recortando sobre los recortes ya del trasvase Tajo Segura. ¿Qué creéis vosotros...? ¿Qué está pasando con el trasvase Tajo Segura, Joan Antoni? Y, y no te pregunto si defiendes o no el trasvase Tajo Segura, sino la gestión de la ministra con este trasvase. ¿No os parece algo extraño cómo se está gestionando? Bueno, no sé. Posiblemente hayan coincidido determinadas decisiones. O sea, los cierres del trasvase por obras es algo relativamente frecuente e incluso yo creo que normalizado. O sea, es una instalación que también tiene muchísimos años Una instalación impresionante de, en cuanto a tamaño, o sea, son, vamos, bueno, cientos de kilómetros y que pasen cosas, todos hemos visto lo que pasa muchas veces aquí en la Vega Baja, que pasa cerca del trasvase de los tubos de trasvase y veis caer cataratas de agua, ¿no? O sea, y por no hablar de lo que en, en otros trasvases, entre comillas, pasa, ¿no? Pues ahí tenemos el embalse San Diego en Villena, que, que es una obra muchísimo más reciente y que prácticamente no ha llegado hasta nunca en funcionamiento, por defectos también de fabricación, o sea, estas cosas lamentablemente pasan, ¿no? Claro, hay, yo entiendo que haya gente de, bueno, encima de lo que nos ha pasado, ahora esto, esto, ¿no será esto una maniobra? Pues hombre, esa es la teoría de la conspiración, puede ser, no voy a decir, pero hombre, yo creo que yo creo que estas cosas de mantenimiento, pues vamos, si uno está en su finca, hasta lo que es un simple riego por goteo, de cuando en cuando tiene que que arreglar y cambiar tuberías y esas cosas, ¿no? Ya, pero llega yo un momento... Quiero entender qué es eso. Que tú lo quieres entender, pero llega un momento en que los que estamos informando, llega un momento en que sí que puede, podemos hablar de conspiración, Pedro. No, vamos a ver. Eh, efectivamente, esto es un hecho puntual. Yo creo que. Verdad, pero no crees que Teresa está conspirando. Sí, voy, no. Voy, si sí, ahora hablamos de Teresa. Venga, vale. Que yo creo que lo bueno, del embalse este pues, será, estará sometido a adictado en público habrá un presupuesto para ese arreglo y eso me imagino que será verdad no Bueno, será, no, no, no hablan sé, de reparación, hablan de mantenimiento, de, de mantenimiento. que ahí caben muchas cosas ¿eh? sí, bueno Pero eh, detrás de eso pues sí que vamos a ver pero creo que no se esconden ni, ni, ni los propios protagonistas eh, en la mentalidad sobre el tema de los recursos hídricos que tiene el Partido Socialista y me imagino que la izquierda uh -huh. no es la misma que la, la, la, la, los posicionamientos de la derecha Esto no es Que, que claro, como los agricultores votan a la derecha y no votan a los socialistas, pues resulta que, porque hay, hay por ahí algún cerebrín que de vez en cuando dice esto, o sea, y eso lo, lo leo yo. No, no creo que eso, yo creo que es pues parte de políticas diferentes de cómo aprovechar las aguas. Los presupuestos generales del estado de este año, por ejemplo, destinan una partida ya importante a la desalinizadora de Torrevieja, ¿no? ¿Por qué? porque Están pensando que ese puede ser un recurso natural, no agresivo con el medio ambiente y, y no esquilmar en los pueblos de la cuenca del, del Tajo. Hay varios pueblos que, que, que tienen desabastecimientos de agua y eso está ahí. O sea, entonces, bueno, son posturas diferentes. No es que se esté conspirando desde un partido político, desde un gobierno contra los agricultores del sur. No, son modelos diferentes de entender la realidad, de entender el aprovechamiento de los recursos. Y eso Y bueno, y si vamos a, a la historia, el, el, trasvase, el trasvase Tajo Segura lo, lo empezó a diseñar Indalecio Prieto en el año 1932 en la, Re, en la Segunda República Española. Uh -huh. Se, eh, lo que pasa es que, claro, la guerra civil eh, la guerra civil y ahí no había tiempo para hacer trasvases, había que disparar más, más bien en lugar de hacer trasvases. Uh -huh. Claro, luego, bastante, bastantes años después, en el 66, es cuando eh, el gobierno de Franco inicia las la obras sobre los proyectos que ya tenía. Y o sea que no, esto en su momento, pero es que en ese momento, en el 32, eh, el mundo no era como es ahora y los aprovechamientos de las aguas del Tajo, que posiblemente Madrid no contaminaba entonces lo que contamina ahora y necesita, necesita aportes ecológicos del Tajo para diluir lo que no limpia, uh -huh. no por ejemplo. Uh -huh. O sea, es que la casuística ha cambiado muchísimo y puede seguir cambiando más porque, porque la revolución energética que va a producir la crisis energética Yo creo que va a variar muchas cosas, pero bueno, esto ya es ciencia ficción. Eh, sí, no, es para seguir, seguir abordando este sí. asunto en otra tertulia. Eh... Has hablado de la crisis energética que ha afectado, y ahora ya pasamos al sector productivo, al sector de los componentes y del calzado, porque hoy mismo se abre ese escaparate internacional para los componentes con la presencia de Chimo Putz, del consejero eh, Rafael Climén de, de Economía y de la consejera, la ilicitana Carolina Pascual de Innovación. Se abre y, eh, pues. Hay amenazas en el sector del calzado. ¿Qué creéis vosotros que el gobierno valenciano puede hacer para defender esta industria? ¿Qué, le, qué creéis vosotros que los eh, empresarios de los componentes van a pedirle a Chimopuch durante su visita a Futur Moda? Joan Antoni. Hombre, me imagino que, entre otras cosas, pedirán, pues ahora que está tan de actualidad y que pesa tanto el tema de las tarifas. ...de energía que están repercutiendo negativamente... ...en cualquier actividad industrial... ...y que lógicamente también afectan de lleno ¿no?... ...ahí el margen de actuación de Chismo Puch ...de la Generalitat es bastante reducido ¿no?... ...o sea, recordemos, recordemos... ...porque claro, esto a veces también parece que se olvida ¿no?... ...pero que la competencia que a veces tiene... ...nuestra principal actividad aquí en Elche... ...pues se ve afectada por por la competencia de distintos países... Que hasta hace unos años, en los presupuestos de la Yaitat, eh siempre existían partidas para potenciar eh, la instalación de industriales y actividades nuestras en el exterior, eh, lo cual quería decir facilitar que otros países se enseñaran a hacer lo que nosotros hacemos, y eso estaba financiado, estaba subvencionado por la propia Yaita, no Eso, pues prácticamente hoy en día ya ha desaparecido, o sea que, que bueno, que hay errores aquí, Todo el mundo ha tenido, o sea, realmente hemos sido los que hemos enseñado a más de uno a hacer lo que ahora hacemos y ahora nos, nos quejamos, ¿no? Bueno, pues eh, el margen de la mitad de esto es bastante, yo creo, pequeño, ¿no? O sea, porque, claro, estamos en una sociedad inmersa en la Unión Europea, donde las decisiones las toman no ya Madrid, sino a veces Bruselas. Y, bueno, pues eh, la realidad es la que es. Salir de la crisis económica sería lo, lo mejor que se puede hacer, porque eso reactivaría el consumo y reactivaría la industria. Eh, bueno, yo veo, entiendo que puedan plantear esas reivindicaciones, ahora creo que el margen aquí, ya digo, de, de la sanidad uh -huh. no es el principal. Eh, hay poco margen, desde luego, porque también otro de los problemas son los aranceles en, a las exportaciones de calzado. Los de componentes les preocupa de cómo van sus, eh, sus compañeros de, de proceso productivo, eh, los empresarios del calzado, pero también les preocupa y mucho el déficit de las materias primas. ¿Qué puede hacer el Gobierno valenciano, eh, Pedro? Pues yo creo que el margen de actuación del Gobierno valenciano no, no es mucho, porque, eh, por un lado, podría ayudar, podría, digo así, entre comillas, a, eh, financieramente a las empresas, pero eso ahí estamos sujetos, como ha dicho Juan Antonio, a, a los dictámenes de Bruselas, porque aquí no funcionamos solo, porque entonces empezamos a hablar de dumping y empezamos a hablar de otras cosas y tal. Eh, la situación es complicada. El sector de los componentes siempre ha sido un sector... ...que ha ido mejor que el propio proceso de elaboración de, de, de lo que es el zapato. ¿Por qué? Porque eh, que Elche tenga esta relevancia en, en la fabricación de componentes... ...pues siempre le ha dado un plus, porque ha sido quien ha, ha suministrado a otras ciudades zapateras y a tal... Y es un sector que, aunque parece que no... Eh, y países. Y países. Mantiene un alto grado de innovación y, de, uh -huh. y tal, porque el calzado es un ser vivo que evoluciona, las modas, las suelas, los lacitos, los herretes, los cordones, uh -huh. todo eso parece una tontería porque no lo, lo encontramos eso, pero es un sector que, afortunadamente, en elche, siempre ha tenido una prevalencia por encima, incluso del propio sector manufacturero de calzado. Uh -huh. La situación es complicada porque yo... Como he apuntado antes, creo que vamos, estamos asistiendo a una especie de, de crisis. La historia de la humanidad siempre ha sido igual. De una crisis, luego surgen. De una epidemia de hambre surgió una revolución. Y esa revolución traía, traía otra historia. Cambio. Esta, Esta crisis energética, que, que no sé por quién está provocada, pero tiene, así lo ves, así, más postiza que, que, que un peluquín. Eh, yo creo que está diseñada por, por algunas mentes pero va a traer unas consecuencias, eh, creo que siempre positivas, ¿no? de, de, de, de las alternativas que están larvadas ahí, no voy a hablar de coches eléctricos, pero sí está ahí lo, vale. del, lo del hidrógeno, la, la, la, la energía solar, la eólica, etcétera, etcétera. O sea, ¿va, va, a, ser, va a suponer un empujón el yo, que no yo, se ha dado a las energías yo alternativas? Estoy, yo estoy convencido. Pues ojalá, ojalá, yo de una convencido. crisis que salga algo positivo. ¿Y puede salir algo positivo? Es que no hay mucho tiempo, Pedro, por eso te corto. ¿Puede salir algo positivo de los presupuestos generales del Estado si no se enmiendan, tal y cual nos lo ha presentado el Gobierno de España? Joan Antonio Oltra, todos los han criticado, excepto el alcalde, que dijo, y eso es lo que quiero también que vosotros valoréis, que dijo que, vale, sí, la Ronda Sur no aparece en los presupuestos de Pedro Sánchez, pero bueno, vamos a intentar que nos lo compense los presupuestos de Chimopuch. Eh, ¿Se puede...? ¿Entender este razonamiento del alcalde o estas declaraciones de los socialistas? Yo creo que en esta ocasión Carlos González se ha equivocado, porque incluso un Chimo poco sospechoso en esta materia pues ha reconocido de que los presupuestos no son los que deberían ser y que en el caso concreto de la provincia de Alicante suponen una discriminación injustificada, ¿no? Y dentro de ese ámbito estamos nosotros, ¿no? O sea, es que prácticamente aquí a Elche no, no llega nada. Una obra como la Ronda Sur, que llevan no, no sé cuántos... Bueno, desde el 2015, que el PP la dejó, digamos, a medias, ¿no? Porque paró las obras ahí, el PP siguió gobernando en Madrid y ya no, ya no volvió, porque a veces se echa la culpa al PSOE y tal. Pues el PP en el 2015 estaba, en el 2016 estaba, en el 2017 estaba, y ahí la Ronda Sur no ...estuvo parada y sigue parada, ¿no?... pero sea, una obra como esa, que tiene sus proyectos... ...que tiene incluso toda la tramitación hecha... ...y que no reciba un duro... ...me parece, vamos, un desprecio absoluto... ...en este caso a Elche... Vamos, ...por lo que se ve en otras cuestiones, ¿no?... ...o sea, el tema del aeropuerto... ...o sea, tanto hablar de la conexión al aeropuerto... ...que por fin habían unas cantidades, ¿qué tal?... ...que aparezca un estudio de risa de ciento y pico mil euros pero ¿cuántos, ¿cuántos siglos tienen que estar estudiando cómo se hace la conexión del aeropuerto? O la cercanía de Alicante, Elche y Murcia, que dices bueno, pero aquí, ¿qué pasa? O sea, otro otro año más, o sea, ¿y llevamos ya, ni se sabe, ¿no? Dices, hombre, decir que esto, pues que no están mal los presupuestos, creo que, bueno, pues a veces uno se columpia, y en este caso, como se han inaugurado unos columpios en el parque, pues igual a lo mejor han afectado pero vamos, que, que creo que no ha sido la mejor decisión. Pues te cuento, os comento, eh, porque claro, quería que me dijerais la postura de los socialistas ilicitanos ante estos presupuestos del Estado que llegan a discriminar un año más a Elche. Ayer recibimos una serie de comunicados de la Ejecutiva Socialista pensando que quizá hicieran una valoración de estos presupuestos generales del Estado, pero yo no encontré ninguna de esas valoraciones, encontré otras, como por ejemplo valoraban positivamente la reversión del Hospital de Torre vieja, gestión pública o el conclave eh, socialista la nueva ejecutiva y aplaudían el trabajo de Alejandro Soler eh, como diciendo bueno, es la despedida de Alejandro Soler pues os pregunto eh, Alejandro Soler Ha estado en la Ejecutiva Federal, ahora no, no lo está, pero sigue siendo diputado nacional. ¿Puede hacer algo para mejorar estos presupuestos generales del Estado? ¿Puede presentar enmiendas? ¿Se puede enmendar puede enmendar ahora que no está en la Ejecutiva Federal los presupuestos del, del Gobierno para con su ciudad? Pues yo ahora sí que lo veo difícil que pueda. Si cuando te estaba con mando en plaza y estaba próxima a la esfera donde se toman decisiones, en las que me imagino que no serán fáciles para nadie porque no solo estará eh, una parte del territorio, están todas las partes del territorio y siempre un reparto siempre, siempre doloroso, pero yo creo que ahora no, y, y bueno, vamos a ver eh, hablando de los presupuestos de generales del Estado para este año, está claro que dicen que en la oposición hace mucho frío, pero a veces en el gobierno hace más frío, sobre todo los que no están directamente en el, en el gobierno y están en la extra radio, porque efectivamente vamos a ver, esto ya parece un cachondeo o sea, el, el El, el tramo ese que, que, que falta de la, de la ronda sur que está ocasionando eso eh, la rotonda del Alju -Yup, pues bueno, eso no hay más que pasar por allí para saber las consecuencias que tiene. Eh, no hay más que subirse en el tren para ir a Alicante o Murcia, yo lo hago de vez en cuando, me resulta muy cómodo. A un, Como está la situación, pues claro, cuando pasas por Torrellano y sacas la mano por la ventanilla y casi le tocas el ala a un avión, dice y que esto no, y que esto no esté hecho y que esto no tal, Pues suena, suena cachondeo, la verdad es que. Son y no muy... os olvidéis de las cercanías, que no, tenemos no, ahora sí. una concentración esta semana porque ya está bien. Sí, eh, sí. Las cercanías no son sé. tercermundistas, sí, sí. las condiciones. Ahora dicen que están esperando que se termine la estación de Murcia, la estación de la besoterrada, porque se van a cambiar tramos de tal. No lo sé, la verdad es que es desesperanzador ver cómo pasan años y los presupuestos generales del Estado, obras que son con responsabilidad del Estado, pues ahí están. Y cuando empiecen, pues fíjate, estudio de impacto medioambiental, hidrográfica de Juca, no sé cuál, o sea, todo lo que habrá del aeropuerto, todos los estudios que hay que hacer cuando se presente y se apruebe el proyecto ya de finalización, aparte de ahí, pues yo no sé. Esto sí que yo creo que mis nietos, si los tengo, <risa> posiblemente lo vean. Ultra, eh, Soler, los socialistas de ilícitanos, eh, tenemos uno solo en el Congreso, deberían enmendar a su propio partido o esto no se puede hacer? deberían, pero no lo, no lo van a hacer, pienso. Puede sí, es hacerlo, se puede hacer cualquier diputado. No sé, es que igual, salen, es que igual salen diciendo que eso no, no, no, no, no, no está jamás. en los estatutos o vete a saber de, no. de, de los grupos parlamentarios. No sé qué justificación pueden pueden dar. Que miren a ver qué dijo el vale. PP en su momento y a lo mejor les vale. Claro, Legalmente <risas> pueden hacerlo. Ahora, que políticamente puedan, pues eso no. Hombre, lo, lo normal en estas situaciones es que si se han producido situaciones como la que tenemos aquí pues haya un contacto a altos niveles eh, por parte de los diputados, alcaldes, etcétera, etcétera, y digan, bueno, oye, esto tenéis que rectificarlo, ¿eh? porque esto, vamos, bueno, en nuestra zona esto es impresentable, me van a comer tal, no sé qué. Y al final acuerden, que es lo que se ha hecho en otras ocasiones, oye, pues vale, que dile a fulanito que presente una enmienda, se consensúa esa enmienda y se modifican los presupuestos. Eso, o sea, poder hacerse puede. Ahora, y, bueno, que se haga depende mucho de la capacidad de presión que se tenga aquí, de los compromisos que hayan por otro lado, o sea, poder hacerse puede. Ahora, si, como decía Pedro, si en plena época, digamos, triunfal triunfado, estando alejando en la ejecutiva no se hizo, pues ahora que lo han defenestrado, al comité federal ese, pues vamos bueno, no, ya te digo, esto sería que es un milagro y no sé si los milagros abundan. La partida de Rodalíes se va este año a Cataluña, o sea, eso está muy claro eh, ¿Y el futuro de Alejandro Solder como político? ¿Cómo lo veis? Negro. ¿Y tú, pues, otra? Está... Sí, la verdad es que eh, ha, bajado, ha bajado de nivel, hombre, era algo previsto, una vez que Ábalos También fue defenestrado, pues, eh, digamos, la política es así, o sea, lo que estaba alrededor de Ábalos y que suponía un contrapeso a Chimo Puig, todo va camino de la extinción, ¿no? O sea, Chimo Puig eh, va a ser el, es el referente y, vamos, quien dude de eso está totalmente equivocado y quien se oponga en este momento a Chimo Puig sí. tiene muy poco futuro en eso. Y a Ángel Franco, Juan Antonio, que se te olvida, el incombustible, ah. o sea, Ángel Franco, ah. vamos, ah. sí, sí. Ángel Franco puede durar casi tanto como su, su paisano de apellido, o sea que... Sí, sí. O sea que es una cosa era, si le hacen una estatua ahí por... en la explanada seguro que seguirá mandando de como el sí. Bueno, eh, eh, quedan cinco minutos sí, sí. para llegar a las diez de la mañana y aún no hemos hablado de otro importante proyecto que también va camino de convertirse en otro viejo hotel de Arenales, el Mercado Central. ...o mejor dicho, el mercado provisional... ...el alcalde la semana pasada se reunió por fin con los placeros... ...ya les convenció... ...bueno, vamos a poner en contexto... ...a partir de ahí ha denunciado al ayuntamiento... ...por la rescisión de su contrata, de la contrata de adjudicación... ...y la cuestión ahora era si el ayuntamiento... ...iba a personarse en ese proceso judicial que ya se ha abierto... Eh, ...con o sin los placeros del mercado provisional... Finalmente, parece que los placeros del mercado provisional están con el ayuntamiento y están esperando a que ahora el alcalde, después de la reunión, les presente un proyecto, el diseño del nuevo mercado central, en donde está el provisional, y comiencen a ilusionarse, como lo hicieron con el anterior proyecto, que ahora está rescindido. Bien, pues este es el panorama que hay. Eh... El alcalde solo ha dado tres ideas, no, ha, no nos ha dado ni a los placeros ni a los medios de comunicación ningún eh, boceto ni anteproyecto de lo que quiere hacer en el mercado provisional para convertirlo en definitivo. Las tres ideas son hacer un aparcamiento subterráneo, reurbanizar eh, la avenida y eh, pues remodelar el, el mercado provisional. No se ha hablado de... Bueno, Esther 10 aquí la, la portavoz de compromiso aquí en la tertulia, sí dijo que no van a permitir que haya más metros cuadrados de los que hay en estos momentos. Pero el alcalde, cuando se le preguntó en la entrevista, hace ya dos meses, dijo que es cuestión de estudiar si hay una o dos plantas en el nuevo mercado. ¿Vosotros qué pensáis que puede pasar? Ahora, a partir de ahora. Ah, bueno, también se le preguntó a la portavoz de compromiso si tienen ya el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que ese mercado provisional pueda convertirse en definitivo en la ladera del río. Y no contestó. Dijo que eh, ya se verá. Ah, y el alcalde se reunió con el presidente de la Confederación del Júcar, pero no habló de este asunto, según el alcalde. Dijo que había que hablar de Peña Las Águilas, del alcantarillado. Bien. Pues esto es lo que hay sobre la mesa. ¿Qué puede pasar en el mercado provisional ahora? Yo voy a ser más breve. Venga, vale. Digo. A mí no me gusta, yo sé que los placeros están contentos, están vendiendo más, están tal, pero no me gusta, me parece un atentado a la, una zona del che, emblemática de la ladera del río, ya se hicieron los edificios que se hicieron en su momento, pero eso no los vamos a derribar, pero la ladera es una razón en, pero emblemática. Pero a nadie le gusta, ni eh, siquiera tampoco a compromis. pero dicen que no hay alternativa. Pues no lo sé. Pero me ¿Hay alternativa? Que se hagan aparcamientos de José María Bumbo, me parece bien, porque es una zona que hay demanda de plazas de aparcamiento, etcétera, etcétera, pero yo no, no me gusta. Joan Antoni. Sí, no, yo coincido. Vamos, ya lo hemos dicho en este tertulio, sí. hemos más de una ocasión, me parece una barbaridad hacer cualquier eh, actuación en esa zona, una zona emblemática, bonita, que se ha estropeado muchísimo con lo que hay allí ahora mismo y que se la pueden acabar de cargar, porque allí el alcalde lo dice claramente, o sea, no se va a quedar así, aquello se va a hacer más grande, eh, con mucho más volumen, con lo cual vamos a tener allí pues un monstruo para, para toda Esther, la vida ¿no? Esther la de compromiso dijo ayer precisamente aquí en esta tertulia que no van a permitir más volumen, más ampliación. Bueno, con el que ella sobra, eh, eh, ella puede que diga eso ahora mismo pero el día de mañana mmm, ya veremos o sea la posición de compromiso es muy minoritaria y hasta ahora tampoco se ha caracterizado por plantear batallas en los grandes temas en el ayuntamiento ¿no? no normalmente al final por pues, las decisiones del suelo son las que salen ¿no? Entonces, vamos. Bueno, yo, yo es que creo que ni siquiera lo que haya ahora mismo allí debe de continuar. Lo que se debe de hacer, y no hay que olvidarlo, por lo menos es la posición que yo vengo defendiendo y otra gente, es que el mercado central actual eh, debe mantenerse eh, saneando ese edificio, con todo, quitándole todas las cosas que en su día se le fueron añadiendo de postizos a ese edificio. El tema de la cubierta con bueno, el amianto, las cristaleras opacas que no estaban en, en, en, ...durante un montón de años no han estado... ...que hacían aquello... o sea, ...arreglar aquello, arreglar todo el entorno... ...y eh, abrir ese mercado central... ...no para una actividad tan básica... ...como ha tenido tradicionalmente... ...sino para un, un tipo de mercado como... el de San Miguel en, en Madrid... La, la, ...la boquería, el metra, mercado de Colón, yeah. etcétera... <risa> tipo de, ...un tipo de mercado que facilite... Eh, ...la actividad de unos placeros... Eh, ...que al final seguirían vendiendo también... Y facilite pues, estar allí, uh -huh. tomarse una tapa, eh, vamos, o sea, un Esa... ambiente totalmente uh -huh. distinto es... y que dé vida a la zona. Esa es su alternativa, tu alternativa ultra, pero hay otras, de hecho, por eso se va a abrir ese concurso de ideas. Hay que. Eh, decir a los telespectadores que nos siguen a través de la señal de Teleelch que la Glorieta, eh, pues a partir de esta segunda hora, son las 10 de la mañana, y que estamos eh, hablando de la actualidad local con el periodista Pedro Soriano, con el ex político Joan Antonio Oltra, hemos hablado de el agua, de la visita de Chimopuch eh, que a las 11 tendrá lugar en IFA, con motivo de la inauguración de Futur Moda, también de la instalación de los mosaicos en la fachada central de Santa María, esos mosaicos que se retiraron en la Plaza de Bais de Sisto Marco, que, re, que hacen referencia al Misteri, de los presupuestos generales del Estado y en estos momentos estábamos hablando del futuro del mercado provisional y también del viejo mercado central. Y, por supuesto, que hemos analizado la noticia del año el derribo del hotel, del viejo hotel de Arenales y el derribo de dos bloques de los cuatro previstos en el barrio de Los Palmerales. Pedro Soriano, John Antonio y Oltra, no hay tiempo para más, solo para haceros una pregunta. Mm. ¿Habéis sido alguno de los dos mil y pico afortunados de las entradas que se sortearon esta semana para ver la representación del misterio de forma gratuita el próximo 1 de noviembre? No yo no, no, no, no, la habéis solicitado, no la he solicitado. Qué pena no, ¿Y qué, os parece, no, no. Y ¿Qué os parece la elección De los representantes De los caballeros electos Portaestandarte eh, para este año Tenemos al rector eh, Como caballero portaestandarte Y a los electos Pues a los presidentes de los colegios de enfermería Y de médicos ¿Qué os parece la elección de este año? ¿Oltra? Bueno, yo me parece una decisión acertada ¿no? O sea Es que, como es un año especial, no, 2021. Sí, sí, en la universidad, bueno, de que está, pues se la ha intentado siempre implicar. No es el primer rector que se nombra para esta terna. Y, bueno, me parece bien, ¿no? Intentar reforzar esos lazos entre la ciudad y la universidad. Y luego, pues, los, tanto médicos como enfermería, pues han sido actividades esenciales, ¿no? En el tema me parece bien y a ti sí, no los conocía me los acabas tú de informar y me parece bien una, una buena terna sobre todo el reconocimiento al estamento médico y, y de enfermería y bueno por la universidad pues que tenemos que implicarla y seguir implicándola uh -huh. en nuestro patrimonio inmaterial pues en las en la próxima tertulia hablaremos de cómo ha ido todo el, las representaciones del misterio hablaremos del festival medieval que también empieza ya y por supuesto de las fiestas de San Crispín que tenemos a los responsables de la Asociación de las Fiestas eh, esperando para poder comentar qué actos son los que se mantienen este año Muchas gracias Pedro por venir Ha sido un placer Y muchas gracias Joan Antonio Ultra por participar Muchas, muchas gracias 101.4 Teleelch Radio Marca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 Transparente sin un as bajo la manga, sin un truco, pero magia en la mirada y yo, la Flor marchita que de tanta voz donada, se caballó y hoy me sorrisó. 4, Tele Elch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues pasan nueve minutos de las diez de la mañana y lo dicho, vamos a hablar de las fiestas de San Cristín. El próximo 25 de octubre es el día de la festividad del Patrón de los Zapateros, pero antes pues la Asociación de Amigos de San Cristín ya ha preparado los actos y lo ha hecho después de un año de pandemia en el que no pudimos festejar como se hacía tradicionalmente. Ahora queremos saber qué han podido recuperar de esta tradición la Asociación de Amigos de San Cristín Y por eso hoy con nosotros en el estudio de Teleelchen Radio Marca se encuentra el presidente de esta asociación, Juan Manzano A quien damos la bienvenida, Juan, muy buenos días Hola y buenos días Y le acompaña Lucía Rico, vocal de la asociación, Lucía, muy buenos días Buenos días Bien, ambos eh, venís eh, para decirnos si hay o no, porque eso es lo que más nos interesa. Si este año recuperamos o no la romería de San Crispín. Juan, creo que no, ¿verdad? La romería no ha sido posible recuperarla, pero hemos recuperado varias cosas que el año pasado no se pudieron hacer. Si quieres te digo un poquito el programa. Claro, ¿eh? vamos a empezar desde el principio, porque las Del fiestas, ya los actos ya están, ¿no? Sí, es, los actos ya están. Empezamos el sábado, que está puesto en el programa, haciendo un homenaje a Tomás Mora, que era el secretario de la Asociación de San Crispín en la ermita de San Crispín. Se hizo una Eucaristía, tratada por la camerata, en fin, un homenaje porque se lo merecía y queríamos hacerlo. Eso fue el punto de arranque de las fiestas de este año de San Crispín. Luego, el día 17, hicimos eh, un programa que se retransmitió desde la ermita para que... Información a la ciudad de Elche. Bien. El día 17, la imagen de San Crispín bajó de la ermita a la parroquia Madre de Dios, porque ya oficialmente la parroquia Madre de Dios es la sede de la Asociación Amigos de San Crispín, y es la casa de la ciudad de San Crispín, y uh -huh. está expuesto a la veneración. Hay que decir dónde están, porque vosotros eh, eh, sois una asociación que ha nacido en un barrio concreto, y sí. la iglesia o la ermita de Madre de Déu eh, sí. está sí. también en el barrio concreto. Estamos hablando del barrio del de Carrus, Toscar, San Crispín... De, sí, sí, sí, sí. ¿De qué barrio estamos hablando? Estamos hablando del barrio del Toscar, Ajá. del barrio del Toscar, aunque la ermita está en el barrio, dijéramos, de, del Buen Pastor, Ajá. pero eso fue posterior, lo que es la, la parroquia del Buen Pastor es posterior a la, a la, a la dijéramos, a la, a la ermita, ¿eh? Ajá. Bien, entonces ya estamos ubicados. Y estamos esta asociación, ubicados. bueno, luego Lucía sí. nos explica cuándo nacisteis. Continúa con los actos, porque Bueno, tenemos, pues tú, con los hemos actos. Hemos tenido la misa en homenaje a, a Tomás, Tomás, Tomás, hemos Mora. hecho la programación de información. Luego, pues, eh, tenemos lo que es el día 21, 22 y 23, a las 7 de la tarde, se hace un triduo en la parroquia Madre de Dios en honor a San Crispín. Uh -huh. Luego, pues, el no podemos hacer romería trasladaremos la imagen eh, en transporte a la ermita. Y el día 24 sí que se hace la misa solemne en la esplanada en la de la ermita. Sí. Eh, esta Digéjaramol estará con vallas, un, un cierto terreno, donde se van a poner 200 sillas, para que la gente pueda estar sentada este año. Eh, y no de pie, como todos los años... En está. la ermita donde siempre se reparten sí, las chinchetas. Sí, sí, que este año tampoco habrá. No hay chinchetas no, tampoco, no. ni pañuelos... No, no, nada. no. Bueno, quiere decir, todo aquello que se pueda tocar, no, no podemos puede. hacerlo. Ni chinchetas, ni calendarios, ni, ni tampoco las velitas, no. ni pañuelos. No, todo aquello que sea, no, no se puede. Aunque sean con guantes, no se puede. No, así no anda la normativa. Se puede celebrar la ecualistía, que sea a las 11 de la mañana, en la esplanada... Y, y cuando termine la eucaristía hasta las seis de la tarde la ermita estará abierta para que aquellas personas que quieran visitar la, la imagen de San Crispín con las medidas mmm, que, te, que tiene que tenerse podrán desfilar por enfrente de la, la imagen para venerarla. Estamos hablando de la ermita de San Crispín en la situada en la, en, junto el, al Instituto Severo. Sí, exactamente. Vale. Eh, ¿Y, terminéis, y termináis ese mismo domingo sí, Termináis así, el domingo 24 sí, sí. Es que este año no hay ni ofrenda de flores Ya veo Ni hay pregón uh -huh. <ríe> Pero hay actos litúrgicos ya, ni, ni sobre ser, todo sí, Ni serenata el, el, el acto litúrgico mayor que hay es el domingo Y la concejalidad de fiestas En esto nos ha apoyado muchísimo eh, Van a poner las vallas, van a poner las sillas uh -huh. Van a poner una tarima para que la gente Pueda escuchar la, la Eucaristía vale. decir? Es lo que se va a hacer Y luego la ermita abierta para que el que quiera visitar al santo. Y también permiten que la gente pueda llevar la coca y por allí, alrededor de la ermita, puedan almorzar, como es la tradición. Pero sin porrates, sin puestos de no, venta puestos no, ni nada. No, no, puestos no hay. Exacto. Pero sí se pueden llevar lo, el que quiera, guardando, dijéramos, las distancias, los grupos y todo esto, pueden hacer el almuerzo tradicional de la ermita de San Crispín el Día del Santo. Y vosotros estaréis, la asociación... Claro, está, la asociación, estamos desde vale. las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero si alguien, hay gente que, no, que aún no ha podido entrar, uh -huh. hasta que quede gente, la hermosa estará abierta. Vale, pues queda preguntaros, eh, con todos los actos multitudinarios sesgados eh, en, en el programa de este año, ¿cómo sobrevive una asociación? Eh, porque pues ya lleváis dos años sin romería y sin pues es un la poco, multitud de, es un poco de vuestros difícil, vecinos. Es un poco difícil. Ahí estamos. ¿De qué forma podemos ir haciendo las cosas? Te digo que es un poco difícil. Este año un poquito, hemos respirado un poquito más, pero han sido dos años y esos dos años no se ha recordado nada para poder hacer algo más. Pero bueno, ahí estamos. Lo importante es que este año ya vamos a tener esa celebración en la ermita que el año pasado no pudo, no pudo haber. Y esperemos que el año que viene volvamos a la normalidad. Eso esperemos. Lucía, eh, ¿cómo vivís vosotros la Asociación Amigos de San Crispín en estos momentos en los que sí. no se puede hacer lo que antes se hacía? Con mucho optimismo, un compañerismo, que somos una familia. Uh -huh. Yo soy la responsable del coro de la Madre de Dios. Uh -huh. Entonces los actos litúrgicos cantamos y, y luego en, en San Crispín pues, hay que hacer de todo. Tenemos que hacer lo de las cañas este año, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Allí limpiar, la ermita uh -huh. también limpio. Estoy de comodín. Ya. Donde hago falta, allí y, voy. Y adornar con flores. Y, y Lucía, eh, ¿tenéis coro? ¿La asociación cuántos años lleva funcionando? En la asociación, desde... Yo es que en la parroquia el coro lo hago con los niños de catequesis. Uh -huh. Entonces, lo metimos también a los niños, an, antaño. ...y íbamos a la, la ermita también... ...lo que pasa que allí daba mucho el sol... ...y de cara a la calle los niños se quejaban... ...entonces ya pusimos la coral... ...pero nosotros llevamos ya tiempo... Eh, ...colaborando con San Crispín... ...pues yo unos 7-8 años más o menos... ¿Y cuál es la respuesta del barrio? ¿La misma que la del resto de la ciudad o se vuelca más... ...el toscar con vosotros? Hoy, cada vez más entre los niños que vienen los padres, la familia en la romería y, y la gente y vienen de, la, de todos los sitios lo que me sorprende es que, que a la hora de pedir aparte del calzado porque siempre hemos vivido, ha sido fuerte el calzado, es que la gente pide por salud y, y, y por si alguien lo tiene mal matrimonios que estén mal siempre O sea, que ha cambiado un poco las, las rogativas a, a sí. San Crispín. Antes era para garantizar el puesto de trabajo en su fábrica sí. y ahora es, eh, total, es como a cualquier otro santo sí. por la familia. Oh, Juan. Bueno, mira, eh, lo que ha dicho Lucy es cierto, pero lo fuerte es la petición de trabajo. Ya. La petición de trabajo a San Crispín. Luego, pues sí, la, la salud, por los matrimonios. Pero el grueso de las de la romerías, las peticiones, es que no falten trabajo. De, eso, de hecho, las chinchetas es el símbolo del trabajo, que las recogen eh, desde San Crispín. Y se las llevan muchas personas, se las meten en la cartera. Otros creo que se las clavan en, en, en los tacones de los, de los zapatos. Uh -huh. Y yo pregunté, ¿y esto por qué? Para que no nos falte el trabajo. Entonces, sí. Se hacen peticiones de salud y demás, pero el grueso, la petición es el trabajo. Ese es el patrón, el, el cometido el patrón de, de zapatero, San Crispín, el patrón de los zapateros. ¿Estáis colaborando con la cátedra de San Crispín de la Exacto, Universidad Miguel Hernández? Exactamente. ¿Es, ¿Se está ah, anotando eh, su puesta en marcha? Sí, sí, su puesta en marcha. Lo que pasa es que estos dos años de pandemia hemos hecho pues, online la, las reuniones, que no es lo mismo. Mm, creo que este año ya, este curso empezaremos ya, digamos. ...estar reunidos... ...y los proyectos que hay que realizarlos... ...entonces bien, la cátedra funciona... Eh, ...ha funcionado de la forma... ...que se ha podido funcionar... Uh -huh. ...y cara a este curso, esperemos que funcione de otra forma... ...y realizar los proyectos que tenemos... En, en, en ...¿qué programa. proyectos son los que tenéis en formación?... ...¿se verán, por ejemplo... ...el próximo San Crispín... ...en sí, 2022, pues, sí, cuando sí, retoméis sí, sí, la romería?... ¿Cómo? Sí, pues, ...¿qué sí, veremos?... ...pues ver, veréis... Mmm, ...es que no si puedo adelantar acontecimientos... Uh -huh. Porque aún no se ha concretado. Estos son proyectos que hay, pero que no se, se ha dicho sí o no. Entonces, no es que no quiera contestar, es que no quiero decir lo que... Ya, que son propuestas, propuestas que hay sobre la mesa para, que, para, que hay que para Entonces, Pero esas propuestas han nacido de la asociación, ¿no? Sí, sí, de no, la, de la, de, digamos, de, de la cátedra de San Crispín. De de la, de la, de la, pero la de vuestra asociación, ¿no? No, no yo estoy... Eh, sí, nuestra asociación ha aportado... También Eso sur... es lo que quería preguntarte. Sí, no, sí, sí, ¿Qué no... aportáis vosotros? Nosotros ¿Qué queréis a... A... aportar? Bueno, pues lo vuestro sí que me lo puedes adelantar. Sí, ¿o no? sí, sí. sí. Lo... Lo nuestro podemos ver. Adelantamos pues, que queremos que eh, la cátedra uh -huh. pues, pr promueva en la juventud el calzado. Uh -huh. Porque se está perdiendo mucho, digamos, la, la artesanía del, del calzado. Todo es muy industrial, pero la artesanía se está perdiendo. Y, y, y apostamos porque se cree... Un núcleo donde esto se pueda ir haciendo en, en, en la gente joven, transmitiendo esa artesanía del calzado. Esa es una de las propuestas que hemos llevado de, de la asociación. Y qué importante. Eh, porque, es, eh, Lucía, ¿tú has vivido del calzado o vives del calzado? Mi, mi marido, yo, yo soy peluquera. Uh -huh. ¿Y ¿vale? tu marido? Pero mi marido es el que está en el calzado. ¿Y tus hijos quieren estar en el y, calzado? Y mis hijos no, pero... Eh, mi familia toda del calzado sí. Pero es una prueba de que sus hijos no quieren estar en el calzado ¿Los jóvenes, Juan, os preocupa que no resulte atractivo el sector del calzado para no, los es, jóvenes? Es una de las preocupaciones que tenemos en la asociación y en la cátedra Lógico eh, pero si va, y, es, y en las patronales es, del calzado porque sí. se pierden los oficios eh, Pedro Ibarra pues ahí también es, ah. digamos, está en, la, en otra cátedra uh -huh. también está, está ahí ...un poco apoyando un poco este sector... ...y de hecho pues... Eh, ...ahí en al hay un colegio... ...que ahora mismo no me acuerdo el nombre como se llama... ...donde se ha empezado a promover... ...este proyecto que se quiere hacer... ...pero que no, el proyecto no está todavía lanzado... ...definitivamente, porque queremos... Asegurarnos. Ah, Queréis llegar a los colegios, sí, empezar ahí sí, sí, sí, en sí, los sí, colegios. A los colegios, entonces queremos empezar. Uh -huh. Pero hay ciclo formativo ya sí, ofrecido sí, sí, sí, y sí, qué sí. pasa, que no hay. las plazas no se cubren. Bueno, es que de momento no ha salido el proyecto y, y, y no lo tienen que aprobar. Entonces, yeah. quiere decir que este es el proyecto que hay para que se pueda eh, ir introduciendo en la juventud el calzado, la tradición y todo esto. Y, y creemos que desde la universidad puede hacer mucho incluso personas que te, chavales que terminan la carrera pues incluso pues hay un digamos un intercambio entre industriales uh -huh. y ellos entonces quizás algunos van a hacer prácticas a la industria de, de, de estos de estos sectores que es bueno. muy importante entonces es una forma de que la universidad salga a la calle y que la calle pueda entrar a la universidad Pues yo les he llamado, les he citado este miércoles para coincidir precisamente con la inauguración de una feria, la Feria Internacional sí, de sí, Componentes sí. para sí, el Calzado, falzado, para sí. que precisamente San Crispín pueda ayudarles un poco, porque en tiempo de pandemia los dos sí, sectores, sí, sí. tanto la industria como su industria sí, auxiliar, sí, necesitan sí, sí, sí, mucha sí, sí. ayuda. Eso me comentaba Manuel Román, que sé que está ahí, mm. me comentaba lo mismo que me estás comentando tú. Y coincide siempre en la Semana de San Crispín esta feria. Dice, es que está puesta con intención para promover esto del calzado. ¿Eh? Eso me comentaba el Román. Pues muchísimas gracias por mantener viva la tradición de San Crispín, patrón de los zapateros, y a él le rogamos que el empleo vaya bien, no solo sí. en el sector del calzado, sino también en toda la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucía Rico. Gracias, Juan Manzano. Gracias a ti, Rosmarín. Gracias, gracias. gracias. Y esperamos que el próximo año el recuperar pasado, ya el... todo el... lo que hemos salga perdido. todo, todo, todo. 101.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra.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 Te ayuda a sonreír.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 con Rosmar y Alonso. Faltan tres minutos para llegar a las diez y media de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos a disfrutar eh, pues de una canción, la de Noches de Blancos a Tem, pero en castellano. Noches de blanco, que no tiene final. Wat is kritisch, wat que nunca Wat A pesar de is No puedo is onmogelijk? Wat la onmogelijk? Wat is Tearful, tearful, I hit. Can't be any bad. Look, I'm in No comprenderán mio pensamientos, uno solo es real lo que tu quieras ser, eso es lo que será y te amo. It seems to Come on, 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las diez y media de la mañana... ...y continuamos hablando de ese derribo... ...del viejo hotel de Arenales... ...porque ayer fue pues casi un día histórico... ...para Elche y sobre todo para los vecinos... ...de esta zona del litoral... ...que pudieron comprobar cómo se iniciaba... El derribo del viejo hotel de Arenales cerrado desde el 79, declarado en ruinas en el 97 y derribado en 2021. Los trabajos de demolición han comenzado y se espera que en un mes concluyan y se pueda recuperar. ...este tramo de playa... ayer recogimos las declaraciones de los políticos... ...el alcalde y la idil de urbanismo... ...que visitaron la zona... ...pero hoy queremos recoger... ...los testimonios de los vecinos... ...y para ello entrevistamos a Alex García... ...uno de sus representantes... ...el portavoz de la recién creada plataforma... ...en defensa de Arenales... ...Alex García, muy buenos días... ...Hola Rosemary, buenos días... ...buenos días a todos... ...decimos reciente plataforma... ...porque hace un año y algo más y poco que dos años no que que la habéis creado que que está funcionando sí. la plataforma no creo sí, recordar efectivamente. dos sí, años la plataforma lleva lleva creada poco tiempo y en ella pues estamos intentando reunir todas las las carencias sugerencias de mejora de la pedanía plasmarlas en un documento y ir trabajando sobre sobre ellas Bien, pues una de las principales reclamaciones era eh, el derribo de Arenales del Sol o no, eh, Alex. ¿qué, qué, el... ¿qué, decís, ¿Qué decís los vecinos de, después del inicio de, la, de, este, de estos trabajos de demolición? A ver, eh, en estos trabajos de demolición del Hotel de Arenales hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra. En mi caso particular, el, el hotel, para mí, hemos asistido al fin de un proyecto dinamizador, enriquecedor y creador de empleo para nuestra pedanía. O sea, con él se acaban oportunidades, eh, digamos, eh, pues de dinamizar la zona, de tener un, un sector hotelero, al menos de momento. Y entonces, pues bueno, vamos a, a mi entender, vamos a seguir siendo una pedanía dormitorio, donde los servicios son básicos, las infraestructuras públicas muy pésimas, y el estado de nuestras playas en verano. Debe de ser que aquí en verano, por ejemplo, eh, vivimos empadronados, eh, en torno a empadronados y flotantes, unos 4.000 vecinos. Y en invierno pues parece que no vivimos nadie. Pero bueno. Alex, esto significa que después de la desaparición de este hotel, que era muy difícil, evidentemente, convertirlo en que de nuevo reabriera sus puertas como hotel, lo que vais a pedir al ayuntamiento es que no... ...no deseche eh, la oferta hotelera en Arenales... ...¿pensáis que en eh, vuestra pedanía sí si cabe, de, es necesario un hotel... ...para dinamizar la zona económicamente? Eh, como te he dicho, eh, al menos de momento sabemos que este proyecto se ha acabado... ...bueno, pues lo damos por, por, por concluido, pero sabemos también de la necesidad... ...de que nuestra pedanía cuente con un servicio hotelero para poder ofrecer... Bien. Eh, ...a turistas y visitantes por pues, la, la, la, la oportunidad de poder eh, dormir... ...pero eh, si lo habéis pedido, hacer. eso está claro... ...¿se lo habéis pedido al equipo de gobierno? Eh, ¿la habéis eh, ¿Lo habéis dicho? Lo vamos, lo vamos a redactar y lo hemos pedido a través de redes... ...pero lo vamos a redactar formalmente y lo vamos a trasladar al consistorio... ...y en esa petición eh, dais alternativa... donde habláis de ubicación, de emplazamiento... ...¿cuál sería el mejor emplazamiento para eh, la oferta hotelera?... ...porque... Eh, ...hay declaraciones de, de miembros del equipo de gobierno... ...que dicen que sí que no renuncian a colocar un hotel. Hmm. A ver, eh, siendo iniciativa privada... ...pues eh, primero habría que hablar con, con este sector... ...y que se determinase una posible ubicación... Eh, ...concretamente esta posible ubicación... ...estaría mm, en San Bartolomé, Tirajana... ...con esquina, con, con la calle Albacete... vale, en ...un solar... Eh, ...terciario del ayuntamiento que podría estar destinado a este, a este, a este servicio... ...y que pues, probablemente pues, sea el único lugar en donde se podría instalar. Uh -huh. eh, ¿A vosotros os convence el plan municipal que tiene preparado el alcalde... ...para esta pedanía? Eh, ya hemos visto actuaciones anunciadas y hechas... ...la construcción del depósito de aguas... ...la, el, la promesa de un centro sociocultural... Eh, la subasta de, un, de una parcela para eh, ubicar un centro comercial. ¿Cómo estáis viendo vosotros la previsión municipal para el futuro de, de Arenales? ¿Es, van, ¿Van bien encaminados? Eh, van bien encaminados, pero tarde. O sea, en el sentido de que nosotros llevamos muchísimos años siendo una pedanía olvidada y que a día de hoy parece ser que hemos despertado cierto interés Y entonces, ayer, por ejemplo, el alcalde hizo unas declaraciones en alusión a los servicios del depósito del agua, eh, pues bueno, como si nos estuvieran haciendo un favor, cosa que en realidad ya llevaba el proyecto muchos años eh, en estudio y era necesario. O sea, pienso que, bueno, pues está bien, o sea, lo, lo, lo aplaudimos, pero bueno, llegamos tarde a cuestiones. Hay que darnos cuenta de que nosotros somos una pedanía que pagamos impuestos como en cualquier núcleo poblacional de, de Elche y pedanías. Entonces, con lo cual, luego también dijo que había proyectado un millón de euros, que dice que, bueno, pues habría que verlo. O sea, nosotros tenemos la, la expectativa de, de verlo como, con, buenos, con buenos ojos, pero queremos verlo. O sea, no queremos más promesas, queremos ver hechos. El tema social es otro de los temas en cuestión. Pues el tema social, eh, sabemos que parece ser, se escuchan rumores de que en el 2022-23 podría estar acabado este centro social pero hay que decir que está compartido con, con diputación. Entonces, en, también es algo necesario, dada la cantidad de personas que tenemos empadronadas en, en nuestra pedanía. Otra cuestión, como puede ser la limpieza, valoramos enormemente la limpieza, la nueva maquinaria, la nueva contrata. Sabemos que hay un desembolso enorme de dinero y también lo valoramos mucho, pero también decimos que es algo normal, o sea, algo de lo que los vecinos pagan impuestos Y requieren que, que, que se limpien sus calles, y, como en todos los, los lugares de, del mundo. O sea, no es algo uh -huh. nuevo. Pero estáis notando una mejora en el servicio de la limpieza en Arenales con la nueva contrata, sí. con la puesta en marcha de la nueva contrata, porque siempre os habíais quejado de que no había contenedores, o los que estaban, estaban rotos, o que no, se, no había recogida diaria suficiente. ¿Esto los, ¿En qué estáis notando la nueva contrata? La nueva contrata la estamos notando, por ejemplo, en, en maquinaria. Hay maquinaria nueva eh, de baldeo que tenemos diariamente, la cual yo valoro porque los operarios particularmente los aprecio enormemente. La verdad es que esto es algo a valorar, pero como te digo, voy a hacer un hincapié en el sentido de que, aunque se valore, es algo que, que tiene que, que formar parte de, de, un, de un núcleo poblacional, como es el caso de la pedanía de arenales, o sea que no... Lo valoramos, pero ahí está. Bien, ¿y qué os queda? ¿Qué queda por mejorar? Porque tu exposición la has comenzado diciendo que carecéis de los servicios básicos, pero estás diciendo, por un lado, que, que estáis notando una mejora en el servicio de la limpieza, aunque esto debería haber sido algo ya obligado o, o una rutina en años anteriores, pero lo estáis notando. Eh, ¿Qué más necesitáis en cuanto a servicios básicos? Pues nosotros necesitamos servicios básicos, pues en la actualidad contamos con un, con un servicio médico, pero un servicio médico de la cual, eh, con el cual mucha gente se ha quejado porque este verano no hemos tenido servicio médico por la tarde, con lo que ha ocasionado muchas molestias a los usuarios de este centro médico. Eh, contamos con, con una gran labor de la policía local que en invierno se ve disminuida en gran parte, en gran medida, pero bueno, eso... Eh, vamos a trasladarlo también a la creación de plataforma de Beins Alerta, de la cual formo parte y de la que vamos a trabajar para mejorar este, estas carencias. Eh, respecto a la oficina de turismo, considero que debería de abrirse más tiempo, ya que contamos con mucha más gente, visitantes, turistas extranjeros. Y, eh, bueno, pues en realidad eh, una serie de, de, de, de, de servicios, negociación con iniciativa privada para que el sector ...para que el triángulo de servicios eh, de uso terciario eh, se lleve a efecto... ...no digo que lo tenga que hacer el ayuntamiento, pero sí negociarlo... ...para que podamos contar con servicios, con un buen centro comercial... ...con un pequeño, aunque sea pequeño centro comercial... ...el cual también hay que decir que hay 918 metros... ...de los cuales 600 metros en planta baja deben de estar destinados a servicios eh, servicio de uso terciario... Con lo cual, esperemos que esta noticia se lleve, se lleve adelante y podamos contar con este servicio, que en definitiva, lo único que queremos los vecinos de la Pedaña de Arenales del Sol es tener una vida mmm, tranquila y con servicios. Bien, por lo que veo, os faltan algunos servicios. Vais a pedir el hotel, ahora que se derriba el viejo hotel. ¿Y qué eh, opináis eh, sobre la, el futuro que tiene, o bueno, las previsiones del equipo de gobierno de eh, ...regenerar... ...volver otra vez... ...a poner en uso... ...ese tramo de playa ocupado por el esqueleto... ...de las ruinas del hotel. Pues... ...nos parece bien... ...en parte... Eh, ...nosotros no vamos a ir en contra... De, ...de la naturaleza, porque... ...lo que es de la naturaleza es de la naturaleza, es evidente... ...llegados a este punto, pues... ...lo vamos a respetar, pero desde la plataforma... ...sí que vamos a solicitar la creación... ...de un espacio biosaludable un parque para niños, eh, algún tipo de construcción en madera que sea respetuoso con el entorno y que pueda incluso pues, llegar a poder generar algún tipo de, de, de servicio también añadido a nuestra pedanía. Y, y también tengo que añadir que, bueno, pues llegados al caso, hay una línea de afectados con la cual creo que también se debería de luchar. Sabemos que el ayuntamiento volvemos a tener. Eh, ...volvemos a, a poder decir... ...que no tiene que ver en este aspecto... ...porque es una zona marítimo terrestre... ...pero sí que puede hablar con Costas... ...para mejorar un poco... ...el tema de las concesiones... ...y ver un poco... ...poner sobre la mesa todos los problemas que tenemos... ¿Qué? ...y, y darles solución poco a poco... ...claro, les preocupa porque el hotel estaba... ...se derriba, porque no... ...Costas no permitió la construcción de un nuevo hotel... ...y por eso se derriba el viejo... ¿Y en qué situación está el resto de, de propiedades eh, cuando terminan las concesiones y los vecinos de primera línea de playa temen acabar como el hotel eh, con sus viviendas eh, derribadas? Yo no, no creo que llegue el caso a que se derribe la primera línea porque habría que hacer, digamos, bajo mi punto de vista, habría que hacer un justiprecio y ese justiprecio a 900 vecinos de la primera línea Es un desembolso de dinero muy grande, con lo cual yo creo que han llegado a un acuerdo de dar una concesión administrativa a los afectados, que son más de 900, y, y bueno, pues en principio esa gente compró en su día en, legalmente y que a día de hoy pues se les propió y pertenece a la zona marítimo terrestre. Nosotros no vamos a decir que, que, que, que se tire, pero que sí que se respete lo que en su momento se compró de manera legal. Mm. ¿Pero por qué hay preocupación en las concesiones? Eh, ¿es que no, pues hay, preocup... ¿Hay limitaciones a la hora de hacer las reformas o de rehabilitar los edificios? Eh, es que no se puede, no se puede escriturar, o sea, es que se registra la concesión. Entonces, eh, bajo mi punto de vista, pues es un, es un encomio eh, porque a la hora de, de hacer las ventas y tal, pues es un, bajo mi punto de vista, eh, siempre voy a hablar bajo mi criterio, bajo uh -huh. mi punto de vista. ...creo que es un, un, un incordio esta, esta situación... ...y gente que compró en su día con sus escrituras legalmente... ...pues a día de hoy eh, lo tienen bastante difícil... ...entonces yo soy un fiel defensor de esta línea... ...y, y, y así seguiremos siéndolo... ...aunque hay mmm, personas que, que están en contra... ...pero deben de entender que también esto en su día... ...como vuelvo a repetir... Claro. ...se compró de manera legal. Ya, eh, de todas formas... Eh... Por lo que has comentado, es el, el, la, la preocupación es porque no pueden vender sus, sus propiedades que están en concesión, ¿no? Sí, pueden vender, pero venden lo que digamos es la concesión, ¿vale? Ya. No venden la titularidad, venden la titularidad, la titularidad de la concesión. Entonces, es algo que hay que sentarse con la primera línea y creo que hay que establecer unas líneas de, de, de trabajo para ver si en algún momento esto, que no lo creo, pues no sé, se pudiera regularizar como Dios manda. Quieren recuperar sus propiedades, ¿no? Ah, es lo que, pues, pues, lo que estás que está? poniendo sobre la mesa, esos 900 yo creo que vecinos sí, de Arenales. Yo, yo no tengo propiedad en primera línea, pero si la tuviera... ¿Pero, pero hay, que... hay, hay vecinos de primera línea en tu plataforma? En mi plataforma sí, hay vecinos de primera línea. Sí, y sí, eso claro. es lo que te piden, uh -huh. ¿no? El poder volver a renegociar eh, con la administración pública para eh, uh, conseguir. La administración pública sabemos cómo funciona, funciona lenta y en algunos casos pues eh, actúa, pues bueno, de manera un poco, uh -huh. un poco suya. Bien, pues Alex García, muchísimas gracias por eh, valorar esta demolición del viejo hotel de Arenales y hacer esta radiografía de la pedanía en estos momentos de Arenales, de esta zona del litoral. Es un enclave sí. realmente único y debería ser un enclave con mucho potencial turístico y que en estos momentos no se puede aprovechar precisamente por la falta de plazas hoteleras. Esperemos que el proyecto de construcción de un nuevo hotel, al igual que el resto de proyectos que están en ese plan municipal, pues den sus frutos y puedan dinamizar esta zona de nuestro litoral. Gracias, Alex García. Pero eso sí, siempre con un desarrollo sostenible. Gracias.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 En Ferretería Industrial Carrús, calle Almanza 36, del Polígono Carrús, Elche. La Glorieta ...con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 48 minutos de la mañana... ...y vamos ya a iniciar esta ronda de noticias... ...ya saben ustedes que el presidente del Consejo... ...está en estos momentos... Eh, ...bueno, dentro de unos minutos va a inaugurar... ...la Feria Internacional de Futur moda ...junto a la consellera de Innovación... ...la ilicitana Carolina Pascual... ...y el conseller de Economía Rafael Crimen. ...también eh, Irán, el alcalde... ...que ha estado a las 9 de la mañana... ...pues visitando las obras de instalación eh, del mosaico de Sisto Marco... ...que fue retirado de la Plaza de Baix... ...y que ahora se coloca frente a la fachada principal de Santa María... ...es un mosaico que Sisto Marco realizó con motivo del Misteri... ...el alcalde ha estado visitando esas, esos trabajos... ...junto al vicario general, al rector y rector de la Basílica... ...así como a responsables del patronato del Misteri... ...y del propio hijo Sisto Marco del Pintor autor de este mosaico... ...también hemos tenido uh, en estos... ...bueno, eh, desde las 10 de la mañana... ...el alcalde, el director de la Agencia de Protección del Territorio... ...y la Concejal de Urbanismo han informado... ...sobre la sesión constitutiva del Consejo de Dirección... ...de esta agencia valenciana... ...que se va a celebrar, pues a partir... ...que se ha celebrado desde las 10 y media de la mañana... ...en la Sala del Consejo... ...con la asistencia vía telemática... ...del conseller, de otro conseller de territorio... ...también hemos tenido eh, rueda de prensa de la concejal de cultura... ...que ha presentado un certamen de vídeos de TikTok... ...y el alcalde también va a visitar hoy en Futurmoda... Eh, ...esta edición y va a estar acompañando al presidente del consejo... ...además el concejal de comercio... ...va a presentar una campaña de apoyo al comercio local... Estas son algunas de las previsiones, hay más, para esta jornada de miércoles 20 de octubre. Todas estas noticias se las contaremos a la una del mediodía, Marga García, y con todas las imágenes, Salva Campello, en nuestro informativo Teleni. Ahora continuamos con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana al 10 y borra. Vuelven los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga que será ante el español el sábado a las seis y media en el Martínez Valero. Los de Fran Escribá quieren quitarse el mal sabor de boca del partido que, supo, que supuso la derrota contra el Rayo Vallecano en un encuentro donde los ilicitanos no estuvieron nada bien. ...lo único rescatable... ...la recuperación de Pedro Vigas... ...que fue titular y la vuelta de Lucas Boyé ...y es que un poco de Lucas Boyé ...es bastante... ...el argentino reconocía en nuestros micrófonos... ...en el programa A Todo Gol... ...que de todas sus experiencias... ...a sus 25 años... ...la del Elche está siendo sin duda la mejor... ...Lucas Boyé Bueno, sí, sin duda... Eh, ...a mi cortada también... ...tuve la suerte o, o no... De, de vivir varias experiencias en diferentes países donde ninguno me terminé de, de soltar de la manera que, que me hubiese gustado y acá estoy encontrando esa continuidad y, y nada, que al final eh, el jugador necesita eh, y obviamente es el lugar donde más cómodo me, me sentía a lo largo de, de mi corta carrera, eh, sin dudas. Pues en su corta carrera ha jugado en cinco ligas... ...la argentina, la española, la italiana, la inglesa e incluso la griega... ...pero es aquí donde sin duda... ...está dando su mejor versión... ...parece que ha, entrado, que ha encontrado su hueco, su sitio... ...y ahora mismo Lucas Boyé ...es un hombre indispensable para el equipo... ...para el encuentro frente al español... ...la buena noticia para Fran Escriba... ...es que va a poder contar con los 25 futbolistas... ...también Diego González... ...será de la partida... ...vamos a ver qué once pone el técnico... ...ilicitano ante un español... ...que ganó el lunes su último partido ante el Cádiz... ...por dos goles a cero... ...y que se ha colocado en mitad de la tabla... ...recordamos que el español... ...tiene casi el doble de presupuesto en plantilla a pesar de ser un recién ascendido que el Elche Club de Fútbol. La última vez que Elche Español se enfrentaron, Kiko Casilla, el actual portero del Elche, defendía los colores del cuadro Periquito y el Elche ganó 2-1 con dos tantos de Jonatas de Jesús, precisamente a Kiko Casilla. Hasta luego. Hasta luego Paco y ya cerramos con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelche, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai. Y la vaquería del Camp de Mal buen día, las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Hemos tenido una noche con cielos despejados. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han rondado los 16 grados, mientras que en el sur del Camp Delch, con la ausencia de nubosidad, han bajado hasta los 13-14 grados. Para esta mañana, predominio de cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo de nordeste y ya por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Y en cuanto a las temperaturas, con el avance de una masa de aire algo más templado, van a subir un poco, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 25-26 grados. Mañana jueves con la aproximación de una vaguada de aire frío en altura tendremos situación de poniente garantizada. Esto se va a traducir en un ascenso de las temperaturas máximas en torno a los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. ...el viernes ya con la vaguada, abundante nubosidad... ...algunas precipitaciones de carácter débil... ...no descartamos que puntualmente puedan llegar a ser moderadas... El viento flojo de componente este con rachas en torno a los 30 km por hora, temperaturas ya otoñales a la baja en torno a los 22 grados de máxima, mínimas que van a rondar los 16. Para el fin de semana vuelven las altas presiones, pero continuará el aire frío en altura, ambiente soleado con intervalos puntuales de lugosidad, sobre todo de tipo alto y temperaturas que no van a superar los 22-23 grados.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 cero nueve quince llegan ofertas